Els com ha dit el Bernat, els primers de les jornades d'en de... si Guà... justos, vam fer un acte ahir, eh, sobre el Sàhara, però bé, dit això, ara és el primer que farem avui eh, és, de... és aquesta presentació, com ha dit el Bernat, un, un poc de sotó n'hi ha dos, però més han, han duït un dels dos autors, que és en, en Jacue Pasqual, Uh, us ho introduo un poc ahir i després ja entrem un po' més en el llibre. Uh, bé, en Jack Wey és un sociòleg de, de la Nosti, d'Espaït Basc, que ha fet fredat de la universitat com a, com a educador a nivell de carrer. És un activista des dels anys 80, que ha participat en molts moviments socials, entre ells el pensalisme també, diguem, d'una perspectiva que ja, ja us ho explicarà més endavant. A uh, dins d'això, evidentment, uh, és un dels principals impulsors del de que se diu senarcobertsalisme. No? Uh, a més a tot això, es, ha escrit el en el diari Gara, que no és el mateix, <ríe> uh, uh, i ha escrit diversos llibres sobre moviments socials, uh, uh, sobre, uh, sobretot en moviments que ahir se va moure, que els anys 80 i 90 en els País Basc, que demà, bueno, coincideix un poc en les jornades, però presentarà un altre d'aquells llibres de Llamen a Co. Uh, fins i tot la ciutat de l'elitoral, la qual ha fins i tot ha ensenyat a, a les universitats com a professor sobre el moviment uh, independentista basc en els anys 80, sobretot el sector, el sector juvenil. Però bé, anant en, en concret, um, um, el llibre que, que hem decidit presentar en aquestes jornades que es el d'anar a -er que ria eh, és un manifest, diguem-li de qualque manera no? conjunt de llibre, no? és conjunt del llibre és un intent de manifest no? que, que de forma atrevida junt amb aquest altre autor que és en Marc Legas le eh, afronta el que la relació entre altres coses, però sobretot la relació entre energuisme i qüestió nacional a vegades es d'articles us explicarai més más más en profundidad, eh uh, creo que editot o mejor, bueno, lo paso a Jacue para que os explique un poco Ha pasado mucho tiempo desde que pasado mucho tiempo desde que salió a Norte RR, ya son 30 años, ¿no? la vida de uno que fue ayer pero 60 años imaginaros lo que ha supuesto lo que as resulttó ha sucedido 30 años en eucarría y un poco todo lo que venía sucediendo para que surgieran cosas como anarquerría no analquería puede parecer un texto anómalo derecho hasta cierto punto es un texto anómalo ¿no? pero si se entiende un poco lo que lo que es la historia de eu buscarría la historia de los movimientos sociales la propia historia del libertarismo ¿no? entendido en un sentido de heterodoxo de la palabra ¿no? es, eh, es difícil entender el libertarismo vasco desde un sentido ortodoxo de la palabra o asociado única y exclusivamente a siglas concretas ¿no? es más que nada hay que entenderlo más que nada eh, dentro de lo que son las dinámicas eh, de los distintos tiempos ¿no? y como en las distintas dinámicas eh, un cierto criterio libertario se ha, se ha ido asentando alguna manera. ¿no? La Nostradía surge, en, como han dicho muy bien, en los años 80 pero dentro de un conflicto muy específico, ¿no? pero es también parte de una tradición que venía gestándose ya desde hace muchos años, ¿no? lo que pasa es que eh, si bien eh, la primera tradición libertaria, que, que es temprana en el, en el País Vasco, en Nostradaria, la, la tradición libertaria no es una tradición masiva, pero bueno los los primeros pensadores anarquistas libertarios, eh, activistas libertarios, bueno, menos eh, que la línea ya están, eh, pues cuando surge el movimiento libertario a finales del siglo XIX o del siglo XX. ¿no? De hecho, la CNT no tiene una implantación como la que pudo tener en Cataluña, pero sí tiene una implantación relativamente importante también en la guerra civil, y de hecho hay, hay determinados activistas eh, ya que participan en estos procesos históricos como pues, la guerra civil y demás, ¿no? que son muy interesantes para entender lo que es luego todo el desarrollo tanto del propio movimiento libertario como del, del propio movimiento adversario. ¿no? Eh, claro, puede parecer que son entendidas desde, desde un sentido puro, son corrientes muy contradictorias el libertarismo y el movimiento nacionalista ¿no? pero cuando se entienden en un proceso vivo, no en un proceso de relaciones eh, sociales en un momento de relaciones políticas es cuando se ven dónde están esas interrelaciones ¿no? de hecho, bueno nosotros siempre teníamos eh, como referentes siempre hemos tenido a, a una generación, la generación del 36 que son muy buenos activistas libertarios en Euskal Herria gente no, no especialmente significaba en un plano teórico e intelectual también lo había un Cheapuso pues bueno, hace sus aportaciones dentro de lo que es la historiografía libertaria y tal, pues escribe libros como La comuna de San Sebastián, en más donde se explica cómo somos anarquistas quienes junto con los militantes de la primera izquierda nacionalista, que eran los militantes de la quienes frenan el, el alzamiento mismo en, en la propia en, en la propia lo que es la -E Euskadi -E no en navarra pero sí en, en la zona de giscoa y en la zona de, de viia y en especial la batalla de san sebastián que, que en la cual se plena el lanzamiento y son los anarquistas y la gente de nube quienes quienes paran eh, el, la llegada de las tropas eh, franquistas de las tropas de militares a la propia ciudad ¿no? y de esa gente pues aprendimos ¿no? porque tuvimos encima pues la fortuna de conocerlos y ¿no? Pero, sobre todo, aprendimos de ellos una práctica que no era una práctica ortodoxa, que era una práctica heterodoxa en el sentido que intentaban ajustarse en cada momento a, lo que, a cuáles eran los movimientos que estaban intentando contestar no las fuerzas autoritarias, ¿no? las fuerzas de imposición del, bueno, del régimen franquista, del, de la consolidación de la democracia formal, etcétera etc teníamos allí militantes que luego son muy importantes para entender el propio desarrollo de la izquierda ¿sale? o sea, si no entendemos eh, una figura como la de Félix Likiñano no podríamos entender que el símbolo de Eta ¿no? el símbolo de la de la serpiente no es un símbolo eh, no escribió no un artículo sobre, en gara sobre el tema, uno de los últimos luego vino la purga política pero se ve eso eso ya es el debate actual. El, el, el hombre este, ¿no? eh, en un momento determinado, junto con Mark uno de los firmantes de las son el principal soporte, ya una vez que se impone el franquismo, eh, empieza la ETA, etcétera, etcétera, son un poco el soporte de los primeros refugiados que tienen que pasar a la frontera, a lo que nosotros llamamos yetarral, de, de Euskal Herria del Norte, ¿no? eh, la Euskal Herria son el soporte, la base, eh, que acoge por, por primera vez a, a esta primera gente que se está enfrentando a, a un nuevo modelo, a, al modelo autoritario. ¿no? De hecho, la ETA es el primer grupo armado que, que sale con fuerza para cuestionar lo que... Bueno, primero, no, está toda, toda, toda la práctica de los grupos anarquistas, pero no está en la ETA, ¿no? salvo algunos sabotajes concretos que se hacen, durante el periodo franquista hasta que no surge Y es importante entender eh, a esta gente para ver cómo son, hasta cierto punto, el soporte de la nueva contestación. No porque no tanto porque suscribieran las nuevas ideas que estaba introduciendo el, el socialismo abertzale o el, el socialismo abertzale encipiente, ¿no? sino porque hasta cierto punto transmite en ese sentido Eh, anti-autoritaris, sentido antifascista, a lo que luego será el desarrollo de, la, de las prácticas no solo armadas, sino armadas y los movimientos sociales. ¿No? En concreto, Marlera es, es una figura muy poco conocida fuera de Euskal Herria, pero es una figura curiosa, ¿no? también dentro de, de una cierta anomalía también a, a la hora de, de, de plantear su propio discurso libertario. No, no es un discurso libertario al uso, ¿no? discurso libertario de una persona que procede de, de un ámbito burgués, de un ámbito de una familia de la burguesía básica, de una familia de nivel, de la parte norte de Euskal de la parte que, que está ahora en el Estado francés, pero ¿no? bueno, que está, ahora, que está que, ocupado digamos, por el Estado francés, y este hombre de sus primeras relaciones es no son evidentemente con el libertarismo, sus relaciones son con el medio en el que se desarrolla. ¿no? Es un medio burgués, un medio que lo empalienta con una de las principales familias del nacionalismo burgués-vasco, que es la familia de los Sotar. ¿no? Cuando el PNV está dudando entre qué partido tomar cuando el entrenamiento nacional, porque el PNV hasta el último momento duda qué hacer, no no quiere implicarse. no en ese momento hay eh, hay una serie de, de gente significativa dentro de ese medio burgués que opta y apoya eh, bueno, el el enfrentarse al alzamiento y una de las familias que apoya al nacionalismo eh, de corte más republicano y de corte más antifranquista, que pues es la familia Sota, eh. la familia Sota era la familia una familia que dominaba una gran gallera, ¿eh? eh los barcos se construían ahí en los astilleros de, de la Beaga, en el primer día de Yubao. Y este hombre, Marlera, como era un burgués de Iparralde y tal, y esta gente, eh, cuando ya gana franco, tienen que exiliarse a Iparralde, pues entra en contacto con esa familia, bueno, se casa con una hija de dos sotas, y es un tío que en principio no no mostraba ningún signo hacia cualquier cuestionamiento del orden. Establecido burgués, sino simplemente era el cuestionamiento del orden estatal, eh, del orden autoritario ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que en un momento determinado eh, Cuando ya ha vencido Franco, cuando ya eh, se ha producido la entrada de los nazis en, Que llegan hasta la frontera, con, y ocupan y parrable Pues esta gente empieza bueno a el hermano de Marguerite pues, bueno, pasa la resistencia etcétera, ¿no? este, estaba lo no, encarcelan porque, porque interviene la guerra contra los alemanes pero lo pillan y lo, lo meten en cárcel y luego lo suelta y, y se dedican un poco desde abajo a, a hacer esa tarea de revitalización cultural dentro de lo que era un medio de ocupación. no Intentaban pues mantener la verdeguna, las fiestas eh, eu etcétera etcétera cosas que eh, evidentemente los por pero esta gente lo revitaliza de alguna manera ¿no? y sobre todo es importante porque ya cuando se produce la entrada de los aliados en fraia eh, es quien redacta el primer estatuto de autonomía para la zona norte de, de para ¿no? que dependía de esto que dependía de estado y es cuando en ese momento cuando intenta de poder lanzar ese estatuto que lo que lo introduce en el parlamento francés un, un parlamentario de la derecha pero allí, ¿no? de allí de, del país lasco francés es cuando tiene un enfrentamiento muy fuerte con José Antonio Aguirre que había sido en dien de durante la, la época de la guerra civil eh, y que ya en el exilio le recrimina el porqué intenta desarrollar un, un, un estatuto de autonomía en la parte norte del estado francés cuando eso suponía eh, poner en peligro las estructuras, por decirlo de alguna manera, del nacionalismo negativo, ¿no? del, del nacionalismo vasco del PNV negativo. Ahí hay un desencuentro muy fuerte, un desencuentro que, que le lleva a este hombre a empezar a cuestionarse Eh, los pilares centrales en los que en los que se iba moviendo hasta ese momento lo que era el, que era el mismo proceso, ¿no? Entonces, no no coge el, la ideología anarquista de una forma doctrinaria, de una forma eh puede de ser alguna manera como tradición sino que va desarrollando el un pensamiento libre y libertario Y hace una especie de anarquismo muy muy romántico, poco profundo, si creéis en, en bases materiales, pero muy interesante a la hora un poco, de cuestionar lo que eran los ejes de, ente de entendimiento de lo que se entendía por, por cuestión nacional hasta ese momento. ¿no? ¿Cómo vamos contactando con Varlegás con y yo? Pues para llegar a eso hay todo un periodo de tiempo, ¿no? en el cual después ya, bueno, ya, eh, como hemos comentado, se produce toda la llegada de refugiados al norte, esta gente son les dan soporte a los refugiados a los refugiados de ETA, eh, Likiniano junto con Marlene Daz, eran los que iban los dos juntos con el megáfono, eh, bueno, protestando contra la política franquista, apoyando los refugiados de ETA, y de, esa, de esas interrogaciones hay Hay que entender que el carácter es muy pequeño y Parral es más pequeño todavía, ¿no? Y prácticamente todo el mundo se conoce y los activistas no les quedaba más remedio que convivir de alguna manera, ¿no? Eh, hasta, hasta, hasta, hasta el punto que es un anarquista como Likiniano y Casilda, que era su compañera. Eh, una, hay un libro muy muy interesante también sobre ella, Casilda Bernal son los primeros que, que aportan a ETA el primer armamento. En su casa tenían una pared falsa, de arriba la pared falsa, y en esa pared tenían varias metralletas varias stein que cogidas de la resistencia, porque habían participado también en la resistencia anti-nazis, ¿no? y con esas tres metrallitas, eh, los primeros militantes de ETA que ya iban a tomar las armas para enfrentarse al franquismo, porque hasta entonces había sido actos de sabotaje sobre todo. ¿eh? Habían sido eh, sabotaje blando, un sabotaje un petado en un sitio, colocar una icurriña en una iglesia para que se viera ese tipo de cosas. Imaginaros lo que era el franquismo también. El franquismo no era fácil moverse en los años finales de los 50 y principios de los 60. Era realmente complicado. ¿no? Entonces, bueno nuestra gente es un poco la que aporta esa primera logística que hace que bueno, luego surja aquello que luego se puede conv se convirtió en lo que se convirtió podemos hacer muchas valoraciones pero la historia es lo que es historia eh, interconecta ambas historias ambas, ambos procesos de una forma casi casi natural y casi casi natural entendida como antifascismo no, no tanto como criterios eh, cerrados de eh, Eso vendrá después, ¿no? los criterios de la interpretación de cuál es el socialismo derechal, de qué tipo tiene que ser, qué tipo no tiene que ser, y ahí empieza todo el debate. ¿no? Pero en un primer momento era algo mucho más instintivo. Y en ese magma, ¿no? y en ese mare magnum de gente, porque no eran ni tan siquiera corrientes todavía, eran personas muy concretas, bueno, pues estaba este Legas, estaba en el telefiniano, y esta gente que de la cual un poco se van a tomar los referentes que luego en los años 70 ya se pondrán en marcha de una manera un poco más a través de los movimientos sociales, como, como el Comité Chávez y demás. Antes de llegar a Nácerría hay todo un periodo en el cual el movimiento, entre comillas libertario, digo porque no es un movimiento eh, exclusivo de un grupo o de varios grupos, no había gente, de CNT, había gente Eh, se van formando los primeros grupos con Mascatasuna, ya en los años 70, y se empieza a hacer la primera reflexión en torno a lo que era una práctica consejista ¿no? y una práctica antiautoritaria. ¿no? En ese tipo de grupos pues esta gente sigue teniendo presencia, sigue manteniendo relaciones, y, y son grupos muy heterogéneos que, que, sobre todo, tienen su base en las nuevas asambleas que empiezan a surgir en los años 70. ¿no? 70 aquí sobre todo cuando el franquismo ya está acabando que ¿no? cuando empieza la primera fase de la transición eh, en, en eucalría sobre todo bueno, se desarrolla un potentísimo movimiento social de base y asambleario ¿no? ese movimiento social empieza con primero en las táuticas pero pasa a los barrios y sobre todo tiene un gran desarrollo Eh, en la lucha antinuclear, que es la, la, la primera concepción que tenemos de lucha ecologista. ¿no? Allí y probablemente en Europa también, porque es contemporánea con otras luchas antinucleares, que son los primeros eh, elementos que nos hacen percibir que hay algo más complejo ahí que simplemente la lucha antinuclear. ¿no? Pero el primer elemento que teníamos era la, la imposición de cuatro centrales nucleares en el país, las cuales, las cuales al final se quedan con demonios e intentan imponerlo, y ahí se procede se produce una lucha que desarrolla en eh, alrededor suyo un entramado muy interesante en el cual una generación accedemos a una práctica asamblearia directa ¿no? eso quiere decir que las vanguardias políticas de finales de los 70 no tenían sus no no no las vanguardias de finales de los 70 que en su peso intentaban controlar esas asambleas pero a la vez las propias asambleas la gente no sólo había militantes de los grupos de tierra, que había muchos en aquel momento, estaban los troscos, los chinos, estaban todos, ¿no? y además, es curiosamente, eh, en neoalde todos esos grupos no habían salido de Madrid, el MC sale de la propia o sea, La Liga Comunista, bueno, de repente, después de la extinción de ETA-6, de repente todos se vuelven, todos los que salen de ahí se vuelven trotskistas. ¿no? Ahí, es, es una interrelación de de tendencias de, de grupos ¿no? que no sé qué es lo que hace que la izquierda no sea algo monolítico y algo centrado sobre todo en un primer periodo en partidos políticos que los hay sino que es algo más no es algo que va penetrando en el tejido social ¿no? y que va creando lo que luego ya con los años denominé el espacio sociológico de la izquierda no es un espacio sociológico única y socialmente circunscrito al ámbito político ni al ámbito de los partidos es un es un ámbito que trasciende eso es un ámbito que se que relaciona a familias que relaciona a países que relaciona a pueblos que relaciona a personas y que incluso relaciona ideologías ¿no? y todo eso todo eso pues hace un poco que en esos 70 no sus finales de los 70 una nueva generación pues nos educamos en esa base y en estas formas asambleales. ¿no? Claro, ¿qué sucede? Sucede que cuando la, la transición se va agotando, la transición política, porque luego viene la transición económica, que es la de los 80, la, la, la crisis económica de los 80, la crisis de producción que, que se los 80, a finales de los 70 lo que se ha producido es, que toda una nueva generación que estábamos accediendo ¿no? a las generaciones de Yudegun somos nosotros, la generación nacida en los 60, pero que llegamos, estábamos llegando a nuestra juventud, a nuestra primera juventud ya en finales de los 70, principios de los 80. ¿no? A, a, a todo ese movimiento tan tan vasto y tan amplio, no asambleario, que es que era, había que ver. O en sea, en Rentería, que es un pueblo de habitantes, que eran 30, 35 mil, 30, 000, 30. 000 habitantes. Había asambleas de mil personas, días y días también, en la Plaza del Pueblo. Estamos hablando de un movimiento muy vivo ¿no? en, aquel, en aquel momento. Pero eso a nosotros nos hace ver que el funcionamiento asambleario tenía su, su, su interés, su virtualidad y su potencialidad. ¿no? También, ve, también nos hace ver cuáles eran los riesgos que tenían determinadas determinadas formas de, de funcionar asambleariamente y sobre todo nos hace ver el riesgo que teníamos desde de que tenían las asambleas de base y esa dinamización desde abajo, el riesgo que tenían de ser controladas y, y ser abortadas por las propias dinámicas de las vanguardias políticas que empiezan a consolidarse ya en aquel momento. no Estamos hablando en concreto de las vanguardias políticas que van surgiendo de la extrema izquierda y de la boca izquierda, ¿sabes, no? Vanguardias políticas como Jacinto, procede ¿no? uh -huh. eh, como Raya, como el, M el MK, eh, sería la versión del MK en el estado español o como LKI en este, ¿no? Ahí hay esto una pugna de la cual nosotros ya cuando empezamos a, a plantear las cosas como generación queremos oído. No no no no nos gusta. No nos gusta ese manejo, no ese control de las asambleas. Intentamos eh, readaptar ese pensamiento de base vagamente libertario, pero eh, con formas totalmente libertarias y también formas que nos asociaban a lo que era nuestras instituciones, llamémoslas entre comillas, originarias, aunque no pretendo idealizar ni muchísimo menos, pero las instituciones de base eh, de relación vascar son dos, son el Ausolán, que es la ayuda mutua, y son el Bachar, la Asamblea. Todo ¿no? eso estaba ahí, ¿no? eso estaba en la propia... bueno, en el propio... Eh, Iba a decir los propios genes sociales de, de, de, de un ser de una manera de ser política basta también ¿no? de una manera de entender la concepción de lo vasco no como algo central o jerárquico sino como algo más confederal no eso estaba ahí no entonces cuando nosotros como generación accedemos a la palestra política a nuestra manera todo el proceso que intentamos desarrollar es a partir de la acción directa de la asamblea y de la puesta en marcha de una serie de iniciativas que en un principio son muy endebles pero que van cogiendo el cuerpo ¿no? entonces eh, ahí empieza todo un proceso en los en los 80 en el cual toda una generación bueno eh, empezamos a ocupar las teches eh, casas para jóvenes ¿no? eh, por, pues porque imaginaros el panorama el panorama era que no había nada o sea, sabíamos pues, el franismo había acabado hacía muy poco tiempo y eh, Se había cerrado la transición política con un golpe de Estado. El golpe de Estado decía que ya la apertura, como llamaban a aquel momento, se había cerrado, no había nada, nada más que hacer. Claro, y una generación entera que salía escopeteada de un horizonte cerrado, que un poco era el del franquismo, y de repente se le dice, se acabó, claro, pues fue algo como decir, no, no, no nosotros tenemos todavía que intentar desarrollar nuevas formas, por lo menos intentarlo, ¿no? Y hay, entre ese desencanto que se produce después de la transición política, cuando las propias estructuras, entre comillas, de izquierda, muchas de ellas empiezan a integrarse ¿no? en los aparatos ya formales del Estado, eh, pues nosotros nos quedamos un poco con la sensación esa de esto no se puede acabar aquí, no tantas energías puestas en marcha para de repente que esto que nos corte en el vagilón no puede ser, ¿no? Y ahí es cuando bueno, empiezan a surgir una serie de visibilidades como es el punk, ¿no? ¿Por qué es importante el punk en Euskaderría? No es tan, no es tan importante eh, igual como modelo estético como un modelo eh, de expresividad de un momento determinado que sirve a una generación concreta, ¿no? a nosotros nos sirvió para decir lo que no queríamos, nos venía muy bien, o sea era cuando sale escorbuto, la poña récord, no sé qué, era la forma que teníamos nosotros de decir no, no, no, no, o sea, era la primera expresión nuestra que salía, ¿no? no era la única, para eso intentamos crear espacios para que esos grupos y nosotros pudiéramos relacionarnos creamos las emisoras libres en aquel momento, para que esos grupos y nuestra expresividad tuviera una forma de, ¿no? de, de, bueno, de expandirse de alguna manera, ¿no? y en todo ese caldo de cultivo, que, que en muy pocos años consigue crear 50 gastetes, 30 rabios libres, cientos de panzines y sobre todo, un movimiento muy heterogéneo de gentes, ¿no? que va rulando un sitio u otro, intercambiando, sobre todo, bueno, es un proceso muy empático y muy simpático, ¿no? a ver, joder, en este pueblo han hecho un Gasteche, mira que guay, pueden hacer conciertos, pues se pueden reunir, hacen charlas, mira una proyección de cine, pues yo también quiero un Gasteche en el pueblo, o ¿no? yo también tiene una radio, de algo tan simple, ¿eh? de algo tan básico, se va creando una mínima infraestructura que permite, en un momento determinado, plantear un cierto un nivel de contrapoder importante no al propio sistema. ¿no? Pero no, so no solo al propio sistema del Estado español, sino al propio sistema de la autonomía vasca, que en aquel momento se empieza a construir también, porque la autonomía vasca te la construiste en el 80. Eh, y en el año 81 tuvimos un golpe de Estado, y ese golpe de Estado decía, sí, se acabó el vacilón, el vacío, no, esto no la madre, y, sí. y en ese contexto nosotros estábamos viendo a los clases, y estábamos diciendo, somos muchos, eh, y no nos van a cortar el vacilón. Y un poco en la teoría es una espina de las expresiones políticas, ¿no? un planteamiento de recoger... Esa idea que bullía en cantidad de cabezas, ¿no? eh, pero que no estaba formada, que ne, era muy instintiva, que importaba más lo que hacías, el proyecto que intentaba desarrollar, que la ideología eh, del propio proyecto. ¿no? La ideología para nosotros no era tan importante, lo, lo importante era la forma directa de hacerlo. ¿no? Y, y la forma sandera, es, y ahí es donde nosotros planteamos el caballo de batalla ¿no? en todas estas expresiones. Y, y Adán Querría pues, un poco intenta decir lo siguiente ¿no? o sea, el pueblo vasco también es un pueblo anti-autoritario anti ¿no? y estas expresiones están diciendo que bueno, que hay un magma de gente que está intentando abrir nuevos cauces nuevas formas de expresión nuevos espacios ¿no? y en ese y en, en, en ese proceso, claro, nuestra interrogación por mucho que quisiéramos desarrollar eh, proyectos al momento de la autonomía juvenil y también ¿no? eh, de la cual habíamos aprendido pues con gente de, como las catas una eh, eh, había salido después de todo esa de toda esa amalgama algo que no hemos comentado pero que también tiene su importancia que es todos los comandos autónomos a claro, los comandos autónomos puede parecer que es un grupo armado mal ¿no? eh, el proceso de los comandos autónomos va hacia un grupo armado pero claro los comandos autónomos empiezan de, de las expresiones de sabotaje que hay en muchísimos sitios de escalerría, contra intereses del Estado, contra intereses de las eh, eléctricas, etcétera, y contra un de, y luego, a partir, eh, contra otras cosas, ¿no? Entonces, en ese magma, un poco, es cuando se plantea eh, el definir, no definir tampoco, el dar un poco esa visión de que había un sentido anti y que estaba generando nuevas dinámicas pero que no era suficiente eh, para conseguir una transformación un poco más radical por decirlo de alguna manera en el sentido de conseguir no sólo eh, la independencia de Euskal Herria sino una profundización en determinadas cuestiones sociales y, tal, ¿no? y, y, y en ese contexto, en esa amalgama, pues ahora ya sale un poco como una de las expresiones políticas. No, no es una expresión política en el sentido de la constitución de un grupo político. Los grupos políticos eran de otro tipo. ¿no? Cuando sacó a Narterría estaba en un grupo que se llamaba Sivica. ¿no? Era un grupo de, muy heterogéneo. Era un grupo, como muchos grupos que se van formando en este momento de Euskara Ríos, de gente procedente de diferentes ámbitos. ¿no? Gente que procedía de comités antinucleares, gente que procedía de las juventudes universarias, gente que procedía de Haray, gente que procedía del antimilitarismo, gente que procedía de las órbitas de los comandos autónomos, gente que procedía de los Red Skid, de los PUM... ¿no? Eran grupos en los cuales lo, lo importante era hacer, no desarrollar proyectos. ¿no? Y lo secundario era bueno el definir de una forma cerrada la interpretación de ello. De hecho, eh, el, el libro que he sacado ahora, el del Movimiento de Resistencia, eh, Contexto, Crisis y PUN, pues un poco explica, eh, centrado más en, en el PUN y el error radical, ese periodo histórico. no Esto es un, un material que se saca en un momento determinado para decir, hay una apuesta anti-autoritaria, la apuesta anti-autoritaria no pasa necesariamente por el Estado, pero, cuidado, si tenemos que llegar a algún acuerdo con vosotros, señores de la izquierda virtual, porque claro, todo eso no lo hacíamos en abstracto. Estábamos coincidiendo día a día en los diferentes proyectos con la gente de la En algunos de los la definición del los textos, en algunas radios, era una definición por parte de la autonomía, pero en otros, quien marcaba la línea era la línea K.A.S. Eh, lo que se llamaba en aquel momento la alternativa de los pezás, que luego se cambiará por la alternativa democrática, pero eso ya fue un saño de gobierno. Y en ese marco de los años 80, en ese magma, en ese eh, se producen varias varios acercamientos, ¿no? de lo que es eh, dos mundos que son ajenos, ¿no? el mundo de la autonomía juvenil, de las nuevas expresividades que están surgiendo, del punk, en una primera etapa, eh, daos cuenta que todas estas cosas, muchas de ellas, surgen del propio underground, ¿no? Eh, la línea ideológica que planteaba la izquierda de la no tenía nada que ver con, con una nueva generación urbana que estaba surgiendo, bueno, que estaba ahí, ¿no? Era, se basaba en una idílica del caserío, en el canto de autor, era un, una cultura más pop, ¿no? Más relacionada con lo que fueron los monstruos, mientras de contestación o, o de replantamiento de cosas anteriores ¿no? pero era algo que a nosotros como juventud ya más o cuando no nos no nos decía nada no, no nos aportaba gran cosa Entonces, claro, entre que como generación accedíamos a un momento en el cual se había cerrado el ciclo político empezaba un ciclo de crisis económica y nosotros como generación generaciónedríamos a la crisis económica como generación en paro directamente, o sea, el 50% de la gente joven en Nuevo Valle, en Tucana Regia Sur estaban para un momento. Pues en ese contexto era muy mucho el tiempo excedente que teníamos, pocas o ninguna iniciativa pública eh, para canalizar todas esa energía que había ahí, ¿no? Energía y y número de gente porque estamos hablando de la gente del 21 ¿no? y en ese contexto un poco de, de efervescencia es donde bueno hay unos intentos cuando ya de esas primeras desde ese, de ese primero de ese primer desencuentro la propia izquierda virtual se da cuenta que está saliendo algo que no terminan de saber qué es pero que tampoco terminan de controlar pero que lo ven que se está difundiendo por todos lados ellos mismos intentan y eh, plantear determinados espacios para atraer a estos sectores y también como confluencia pero no lo hacen de una forma que fue, por lo menos en ese periodo de tiempo de, de mediados de los 80 fue lo más inteligente que hicieron no era una forma doctrinaria ni una forma impositiva era una forma más de, de bueno, vamos a facilitar a estos chalados Eh, unos espacios antes de que nos pase por encima y entonces todo se vaya por ahí, ¿no? Y bueno, es cuando surge marcha taborroca, tal, ¿no? Que eran espacios que la foto izquierda de, de oferta a esta nueva generación que está saliendo, estas nuevas especificidades que están surgiendo y hay, bueno, hay una serie de años donde hay una especie de intente no firmada ni escrita pero en la cual nos vamos relacionando unos con otros, mejor o peor. En unos sitios las relaciones son más de los punkis, Movimiento Alternativo, Libertarios, que era un poco lo que había, ¿no? junto con los grupos de extrema izquierda. En otros sitios era, la intenta era más eh, favorable, porque era lo que había también en ese pueblo igual, a las relaciones con, con la izquierda y ¿no? Entonces, de todo eso, adelante ríe un poco. Lo padre Tamaregas había escrito un artículo eh, en Negrin en aquel momento en el cual lo que decía está ahí el artículo porque esta es una redición que le hice ampliada precisamente para intentar aportar algunos algunos escritos y documentos que que Eh, por decirlo de alguna manera contextualizar el propio texto de Carrillo, ¿no? Porque visto en el momento se puede entender, pero visto 30 años después es un poco más complicado de entender, ¿no? Y en, en ese artículo decía, bueno, pues que, que bueno que los ponga, que éramos parte de una de una tradición libertaria que existía también en los ¿no? Estábamos reivindicando a Carrillo, ¿no? estábamos reivindicando a Valverde, estábamos reivindicando austiza por que es un, que era un, un referente ya del, vamos a llamarlo de lo que era el sur el socialismo entre socialismo el socialismo utópico que bueno era un pesado muy interesante que farralde de, de suberoa a ¿no? la parte norte eh, y que tiene uno que tiene unos un, unos escritos y unos análisis totalmente anti autoritarios ya en aquella época ¿no? eh, lo que pasa es que hay que entender cómo construyeran en su pensamiento, bueno, sería muy complejo a abordar eh, es, la, este tipo de personalidades, pero para que os una idea, que eh, el desarrollo del pensamiento anti-autoritario allí en Calería no surge, sí, porque sí, ¿no? Eh, siempre ha habido una especie de, de pugna y de intentar profundizar también eh, en aspectos y no solo basarnos en cuestiones estatistas o cuestiones Eh, de descentralidad eh, democrática, como puede plantear en determinado momento de la izquierda ¿no? no nos sentimos fuera de lo que es el espacio sociológico de la izquierda eh, por lo menos ahora ni nunca nos hemos sentido fuera. Lo que sí, sí nos hemos sentido muchas veces es fuera, y nunca o no hemos participado de determinadas estructuras, nunca. ¿no? Y por lo que no hemos participado de determinadas estructuras, estructuras, estructuras verticales o estructuras del intercambio democrático, que como libertarios nunca nos han dicho nada y hemos pretendido siempre trabajar eh, de cara a los movimientos sociales. De hecho, nuestra práctica siempre ha sido más cercana a los movimientos sociales y más y mucho más directa a los movimientos sociales que, que en la construcción de organizaciones o organismos ¿no? de, de cualquier tipo, partidos políticos y demás. ¿no? La, la tesis de Anaquerría es muy sencilla, ¿no? los vascos también somos anti-autoritarios hay un, un pozo anti-autoritario que precisamente lo da eh, el, ese enfrentamiento con un Estado que se impone de una manera colonial, ¿no? de una manera imperial ¿no? y ese pozo hace que no sólo eh, reflexiones en torno a la imposición como modelo de Estado, sino que también a todo tipo de imposiciones, ¿no? O sea, era un poco la tesis central que tiene Narte Rías y utilizábamos pues, lo que era el lenguaje de aquella época, elementos como el sabotaje pero claro, de una manera multidimensional no de una manera única y exclusivamente centrada ni en la lucha armada ni en poner eh, el charco, pero el modo top que también había, ¿no? Pero todo había, ¿no? y mucho más no lo más importante, lo más importante era eso. ¿no? Y por otro lado decir, bueno, bien, vosotros estáis con vuestro estado, ¿no? Siempre estáis con vuestro estado. Si nosotros no nos, no nos negamos a administrar las cosas, nosotros no nos negamos a que la administración de las cosas comunes esté separada de lo común. ¿no? Entonces, Ana es, es un texto joven, ¿no? Lo escribí yo cuando era muy joven y tiene esos defectos también ¿no? tiene esa virtud que, que lo hace también un texto más fresco en aquel momento no está tan condicionado por por las ideologías al uso ¿no? y permite un poco jugar jugar incluso con lo simbólico ¿no? eh, es un texto contemporáneo con otros textos que empiezan a trabajar las relaciones eh, entre el libertarismo Y, y la cuestión nacional... Entendía la cuestión nacional como nación, no como Estado, ojo. O sea, es muy distinto la nación al Estado. La nación es un agregado natural. El Estado es un, una, es un constructo específico para el control ¿no? de una población, de una nación o lo que sea. ¿no? Pues claro, en ese tipo de debates, pues bueno Eh, en aquel momento estaban surgiendo textos como el de Constantino Cavalieri, en el 83 saca un libro que, que Sardegna, el doctor la liberación nacional, algo oh, así. Un texto, bueno, desde sus planteamientos insatisfaccionalistas, pero bueno, una reflexión muy interesante eh, que, que reivindica el, el propio proceso de construcción de una identidad sarda, pero no una identidad como algo abstracto separado de la propia comunidad que tiene que sacudirse el yugo y, y la opresión de los poderes tanto del estado eh, central como del centrado es, del, del estado central y del estado central capitalista evidentemente, ¿no? y surge y sale también contemporáneamente a alría el texto que edita ycarias eh, Oye, me decís vosotros la hora, ¿eh? Porque yo me pongo a bajar, ¿eh? Aquí, aquí, aquí, Surge, contemporáneamente, también con este texto que sacó Hitalia. Firmaba, era un texto colectivo, no recuerdo... Recuerdo que firmaba Ricardo Vargas, gente esta... Tuvimos mucho contacto con ellos en aquella época. Y son textos que, que bueno, que tienen... El acierto de error no de empezar a, a ver que hay posibilidades de entender ambas dinámicas no como cuestiones opuestas o como, como cuestiones contradictorias sino como cuestiones que pueden desarrollarse sobre todo a partir del de, de, de desarrollo de prácticas de trabajo ¿no? de base ¿no? y Yo podía contar muchas cosas, pero yo creo que igual más interesante es que abramos un debate. ¿no? Yo pues, suelto los rudimentos. ¿eh? El texto, bueno, yo creo que ha ganado un poco con con esas aportaciones del momento. Hay alguna foto mía también de la época con Cresta. ¿eh? <risa> pues éramos lo que éramos. O sea, no, no, no, no, sea, no. Éramos con Cresta, pero a la vez, pues bueno, pues estábamos... Eh, ocupando, estábamos en radios libres estábamos, eh, somos los primeros pues, objetores pues, todo, sabéis, pues, como todos los sitios ¿no? lo que pasa que ahí como generación pues si sí tuvimos una cierta fuerza ¿no? eh, también nos perdimos, ¿eh? llegó un momento que nos perdimos ¿no? por varias cosas ¿no? eh, bueno, hay, hay, hay otros autores que son interesantes ¿eh? a la hora de abordar la cuestión anti-autoritaria anti Y el paso de la izquierda a la izquierda hacia posiciones más autónomas. ¿eh? No solo está Legas, o Chiapu, Soliciniano y tal. ¿no? Eh, está, hay gente como Kruzbich, que es uno de los primeros teóricos de ETA, que en su desarrollo y su profundización en las decisiones marxistas le van llevando poco a poco eh, hacia posiciones de lo que luego se definirán como la autonomía o Operaria, sin definirse nunca como tal, pero sí cercanas a ella. Eh, y De hecho, los escritos como que firmamos con Cedrón y Mostaraci junto con Belza, eh, pues son un poco determinantes también a la hora de que un sector de, de grupos vaya tendiendo a lo que luego serán los grupos autónomos anticapitalistas que funcionan desde 1978 hasta 1984 después de, ahora ha sido el, pues, año, no sé, hace poco, el 24-D, que, bueno, que terminan, por eso alguna manera, después de la emboscada de pasajes, que hubo cuatro militantes, dos comandos autónomos, que murieron en esa emboscada, en la entrada al puerto de pasajes, ¿no? Y es un poco interesante entender eso, porque no eran no era solo la importancia de la lucha armada, la, la importancia era que había asambleas de fábrica, había asambleas vecinales, había asambleas de, de pues, de, antinucleares, había asambleas de cualquier cosa. ¿no? Y en ese contexto, pues, bueno, pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues fuimos desarrollando todas estas maneras de pensar, más o menos aceptadas, más o menos... Eh, enfrentadas con lo que era el pensamiento, entre comillas, único o los pensamientos únicos, que ya más adecuado decir, de ¿sabes? Y, y hasta hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que si nos metemos ya a los 90, la cosa cambia, ¿eh? Eso yo lo dejaría ahí, ¿eh? Lo dejaría ahí, porque luego tendríamos que entrar a los 90 y en el debate actual. Y el debate actual os aseguro que es todo menos sencillo de explicar. Yo querría entrar en el debate actual, de hecho, por ahí va. Pues vale. Empieza. <risa> <risa> bueno, pues. eh, en, en el actual ciclo político tras el cese de la lucha armada de ETA y así, pues que surgieron mogollón, en el que han surgido mogollón de conflictos no solo dentro de diferentes sectores de la propia Esquerra Berchalear, sino también a nivel de barrio. Yo bueno he vivido en Bilbo bastantes años y eso le, le he yo a, a, a pie de calle. Y te quería preguntar sobre qué perspectiva tienes sobre el, este espacio que hay ahora como de interrelaciones o de nuevo... Yo personalmente conozco que sí que se han creado nuevos espacios no físicos de interacción entre el movimiento libertario y la izquierda virtual. Eh, por ejemplo, eh, hace poco gente del Ateneo Libertario de Isabel organizó una charla de anticarcelaria en el Gasteche de Saspicatu, y bueno, son pequeñas anécdotas que me dan a entrever pequeños espacios de encuentro. Pero yo personalmente, pues veo que sí, que hay este nuevo escenario de encuentros, pues de la gente que está más desencantada y más, pues hasta aquí de ciertas actitudes que se ven últimamente, pero bueno, porque pues también veo que hay la gente que sí que está a gusto con este nuevo ciclo político hay aún más, una más con un más empuje ¿no? hacia, hacia posturas más radicales o más gente de... bueno yo por lo que he vivido yo, yo te digo que conozco a nivel de Bilbo y te voy uh -huh. a preguntar a ver qué quizás tú conoces más en otros contextos más allá de, de Bilbo eso... donde se está manteniendo el movimiento un poco en complejo ¿no? es en los sitios donde todavía queda un poco de movimiento popular me explico en los sitios donde la izquierda no ha operado, en los últimos años estamos hablando, ¿eh? estamos hablando de los 3, 4 últimos años, no voy más lejos porque hay todo un periodo de legalizaciones que hay que interpretarlo de una manera y los años 90 hay que interpretarlo de una manera, ¿eh? no, todo, todo nos lleva ahora, pero son ciclos distintos. Lo que sucede en estos momentos es que en los sitios que se, se mantiene un poco vivo todavía el movimiento popular, y cuando digo movimiento popular, lo digo en el sentido amplio, ¿eh? Es en los sitios donde la presión hasta este momento ha sido mayor, me explico. No la presión tanto policial, porque en Puzcoa, pues imaginaos que una presión policial altísima, donde uno que tenía parroa o narraba, pero más incluso, más ¿no? Pero en Nafarroa se ha mantenido ese, ese sentido popular, no de movimiento. Y hay a la izquierda vertical no la ha quedado más remedio que seguir jugando en ese terreno. Y eso no ha perjudicado al movimiento en conjunto, sino que incluso le ha beneficiado a la izquierda vertical. Lo mismo ha sucedido no en Álava, en Gasteiz. Es un sitio donde el movimiento popular ha, ha seguido manteniendo una cierta presencia. Es un movimiento popular en parte heredado también de gente, mexicantes, que, que se educan en los años 80 y demás, y no ha permitido hasta cierto punto que el monopolio de la izquierda de Bresalés definiera de una manera cerrada y vertical, eh, y ahí es donde se ha mantenido, en donde han puesto el rodillo y han eh, incrustado la, la estructura vertical ¿no? en esos sitios en donde se está desmodonando todo, ¿no? Claro. eh que se puede que se dan ese tipo de espacios de reencuentro como el que planteabas siempre se andando, eh, hasta en los peores momentos. Nosotros en los años 80, independientemente de que interactuáramos en espacios comunes, en muchísimos espacios comunes, la pugna ideológica era muy dura, o sea, el enfrentamiento como jazí ideológico no, era un enfrentamiento físico. Nosotros teníamos la consciencia en aquel momento es que había una línea ¿no? el enemigo estaba ahí y nosotros estábamos en esta línea otra cosa es que detrás de esta línea no todos éramos iguales ¿no? pero eso nos hacía tener un cierto respeto aunque el, el enfrentamiento ideológico fuera muy alto ¿no? y de hecho el debate era muy intenso hasta el punto que bueno que en un momento determinado la presión por parte de todo que se está produciendo y el fracaso de las conversaciones de tarjeta hace que se desmantele una estructura vertical como así. ¿no? Probablemente estemos en un escenario que la estructura vertical de SORTU tenga los días contados. Y si no, probablemente tenga los días contados de izquierda vertical. ¿Vale? Pero bueno, esos son escenarios yo puedo prever, pero no tengo seguridad que se vaya a ganar. ¿no? Porque dentro todavía se tienen que producir muchos movimientos y muchas muchas definiciones. Y no es hotel y precisamente, él va a poder definirlo, porque Oteri no controla la estructura. ¿no? Oteri en estos momentos tiene un papelón. Tú imagínate, tienes que resolver un problema, pero la estructura no te responde a ti, ¿eh? sino que responde a, que, a aquellos que se están cargando la historia y que, y que lo que es la base popular ya está diciendo que fuera, fuera, fuera, pero cada vez todos los que controlan la historia dices nosotros irnos, ¿de qué? Y eso interrelacionado con el escoramiento hacia la socialdemocracia y a dar prioridad a una entente de grupos, de partidos políticos escorada hacia la socialdemocracia, desplazando a todo lo que era el movimiento popular, claro, se ha creado una tensión que al final está saltando, ¿no? La última batalla com eh, común en la que participamos, la base popular de la ejército abertal y el movimiento alternativo, y tú la has conocido, es uh -huh. Ahí es la última batalla en torno a un... Además, no es en torno a, a un ideario de independencia, o de, no, no, a un espacio físico concreto que tenía una actividad muy intensa, muy interesante, que servía no sólo de, de catalizador de toda una serie de energías alternativas sino que servía como como espacio para el propio barrio ¿no? para ahí se da una integración muy interesante esa ha sido la última bater eso fue en el, en el año que sale la, la revisión vamos dería de lo que pasa que desde ese momento hasta ahora ha habido un proceso en que en el que las estructuras políticas de la izquierda pues ese escoramiento hacia la socialdemocracia por ese por esa readaptación de lo que en su momento eh, se llamó el, el, el pacto nacional el acuerdo nacional ¿no? entre lo que era la burguesía y las fuerzas de la izquierda libertad que es algo que determinados sectores siempre han intentado revitalizar a sabiendas porque son los porque muchos hemos insistido, hasta la saciedad, que era un error. Era un error. Bueno, por eso nos han purgado, ¿eh? ¡Ojo! No nos han purgado por decir. ¿eh? Y no me refiero a purgar de una estructura política, porque nunca ha pertenecido a estructuras políticas de la Iglesia de la Siempre he concedido a la Iglesia de la Bertale como algo mucho más complejo. ¿no? Y una de las partes las que se ha desarrollado dentro de, de ese espacio de la Iglesia de es una, una serie de tendencias asamblearias y libertarias que han dado lugar y han puesto y han ayudado a poner en marcha movimientos populares muy potentes, ¿no? Pues como el de la reivindicación en la Tabernia o como la Santiota o como el, el Moy o como otros otros movimientos contra determinados proyectos desarrollistas etcétera, etcétera ¿no? Y ahí está Eh, ¿Qué papel tenemos los libertarios en este momento? Bueno, de momento ir a lo nuestro, que bastante tenemos con hacer algo, ¿no? porque eh, muchos nos quejamos de los demás, pero nuestra casa siempre está desmantelada. ¿no? Hay mucha gente que trabaja en movimientos y mucha gente que tiene estas sensibilidades, pero como organización no tenemos, nunca hemos tenido así grandes escuelas grupos de grandes organizaciones, siempre han sido grupos pequeños, muy activos, y sobre todo mucha gente en estas prácticas eh, sociales y directas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un, un problema que tenemos, todas las familias estamos ahí, está la familia que viene de la CNT, está la familia que viene los comandos autónomos, para la familia que viene los movimientos sociales, ecologistas, antimilitalistas y mujeres, que tienen no solo, estos movimientos clásicos no solo tienen esa vertente libertaria, es la, la vertente libertaria es la que les da un poco el sentido, pero hay gente de otro tipo también, hay claro, otras estructuras políticas, pero bueno, eh, ese tipo de gente también está ahí. ¿no? Y bueno, en, esa, en esas definiciones, eh, <coughs> ha habido últimamente algunos intentos de, de articular un espacio libertario, lo que pasa que no no fructificaron, no fructificaron en los 70 con los intentos que hizo Sacatzuna. No fructificaron en los 80 con los intentos que hicimos desde SEDICAT. Y luego pues bueno, la nueva la, en los últimos años es, ha salido la, la iniciativa eh ¿cómo se llama? Eh Bueno, hay una iniciativa que se puso en marcha, pues para intentar articular todo esto, bueno, participamos a la Comisión Álvaro Libertaria de la Escuela Tierra. La Comisión Álvaro Libertaria, es, que a, pues, libertaria. es más joven que nosotros y tal, ¿no? Eh, y bueno, está ahí, está ahí, ¿no? De hecho, pronto tendremos un acto en el cual vamos a, a llamar a, a todas las familias, para vernos, simplemente declararemos independiente se si hace falta una piedra a los caleríes no hace falta que nos estado nosotros vamos a empezar a declarar independiente cualquier lugar ¿no? y a partir de ahí pues veamos un poco también tengo una cosa ¿eh? me encantaría que el movimiento libertario autónomo-libertario etcétera, etcétera, etcétera fuera muchísimo más potente y se pudiera desarrollar más ¿no? pero también hay que tener en cuenta que bueno, si, si esto va adelante, vamos a tener que contar con la base popular de lo que hay que realizar de alguna manera. Lo que, no, lo que no estamos dispuestos es a comulgar con las estructuras que han creado. Y eso ha quedado nítidamente claro. Cuando han abierto ahora el proceso de Avian, eh, bueno, primero no participamos porque no era nuestro espacio. No era nuestro espacio un, un debate propuesto desde, desde un medio socialdemócrata y, y, y vertical, como SORTU. Pero eh, grupos que están en el espacio más crítico de la izquierda de actual nos pidieron bueno alguna aportación al respecto, un poco para que definiéramos cuáles serán nuestros algunos mínimos. ¿no? Bueno, están vestidos por ahí, eh, se pueden leer en, en, en, en, Borroca, allá, en internet, bueno, cuatro puntos que decíamos, bueno, bien, cuando defináis, veremos, por aquí no vamos a pasar, por aquí no vamos a pasar, y por aquí no claro, ¿qué es lo que le estamos demandando? Estamos demandando que el proceso tenga que empezar el trabajo, el proceso tiene que volver otra vez a las asambleas, y desde las asambleas vamos a construir un movimiento porque si no no va a haber movimiento, y si quiere la independencia, la independencia va a ser de trabajo, desde las asambleas de base. Y que la asamblea va a definir lo que entiende por independencia, no solo la definición de un marco estatal eh, separado del Estado español. Eso no es la independencia, la independencia es algo más. ¿no? Eh, y en ese, en ese debate estamos. Alganzar más posiciones ahora es un poco complicado porque estamos como está avanzando. ¿no? no sé si te he respondido. ¿eh? Vale, vale. Yo te quería te quería comentar dos, dos, dos cuestiones haciendo una analogía un poco con con la situación a la historia del país de los catalanes. Primero el concepto de euskalerria, cómo se ha cómo se ha con, construido o visto desde el ámbito libertario, porque al menos con los compañeros vascos que he hablado, pues lo, lo asumen o lo dicen de manera muy muy aislada y contrasta mucho con con el concepto de países catalanes, que en los ámbitos uh, en los ámbitos libertarios es visto con, con mucho recelo y tienes que cuidar cuando lo dices, porque poco menos si eres, eres un militante de CIRU, ¿no? Uh, y claro, me imagino que tiene mucho que ver con, pues, con, la, con la historia de, de, de Euskal Herria, pero me gustaría saber cómo habéis cómo construido, cómo habéis combatido los, los regionalismos, y si es que si sí, sí, sí, sí, es que hay y el por qué esa afirmación tan tan clara de Euskal Herria que a lo mejor podrías explicar para que todo el mundo lo sepa cuáles son las, las sí, partes sí, luego sí, ya te digo la otra pregunta sí, o sea, sí, sí. Con sí, Cuando hablamos de Euskal no entendemos como un todo ¿eh? me refiero como un todo cerrado ¿no? lo entendemos como relaciones entre entre territorios lo entendemos más de un plano como federal desde la propia especificidad de Suberoa, de la propia especificidad de Vizcaya, pero no solo de Vizcaya, sino de la costa vizcaina o del interior vizcaino. O sea, nuestra manera de entender o la percepción, yo creo que es profunda que existe ¿no? en la propia construcción de, de, de esa identidad, entre comillas, vasca. ¿no? es Creo que es más plástica ¿no? que las definiciones que luego hizo el nacionalismo casi con el PNV o el nacionalismo de izquierda-reta en un momento determinado, ¿no? Eh, el, el Euskalianía se reconoce de una, de una manera natural, de una manera cultural, de una manera de relaciones, y eso es lo que le da fuerza, ¿no? Eso es lo, que, lo que le da sentido, ¿no? y no tanto una definición externa de Estado. ¿no? Que, bueno, podríamos retornarnos al reino de Navarra podríamos retornarnos a lo que nos da la gana. o sea Si queremos buscar referencias estatales, bueno, ¿por qué no? A, me refiero en sus contextos históricos y no en el sentido estatal que tenemos ahora, pero bueno, podemos si buscar referencias simbólicas y, y referencias estatales, podemos encontrar. ¿no? Es más, de esa, esa manera, yo creo que es esa... Es más viva esa manera de entender Euskal Herria, ¿no? eh, claro, con todas sus contradicciones. ¿no? Porque... Figuraros lo que es la Ribera de Navarra, no sé si conocéis, o lo que puede ser Iparralde, lo que puede ser la margen izquierda del Nervión, o lo que es el Goyarde y Puzcoa. Pues, bueno, claro, las formas, las intensidades, la cultura, las relaciones, de poblaciones y la, la, la movilidad de las poblaciones no es lo mismo en un sitio u otro, eh, se ha construido de una manera, claro, en algunos sitios se ha mantenido, si quieres, el tronco, ¿no? El, no vamos a tener el tronco puro porque no hay ningún tronco puro, pero sí un poco la esencia, ¿no? En otros sitios ha habido, ha habido que adaptar a la propia realidad de, los, de, de, de la de lo que es Herrera, la, la, la, la propia realidad de lo que es ¿no? entonces ¿no? entenderlo como un todo es un absurdo ¿no? lo que sí hay que hacer es un poco ese trabajo de entendernos como, como algo común pero múltiplo ¿no? y un poco ese es el debate que hay. ¿no? En, en esta reflexión curiosamente en esta reflexión que, a, que está haciendo ahora de que la verdad del proceso había ¿no? curiosamente retoman algo que siempre eh, los aparatos oficiales de la izquierda de la izquierda han detestado ¿no? que, que es el confederalismo siempre tiene una, una concepción sin reconocerlo y sin decirlo centralista del, del pueblo vasco ¿no? eh, y curiosamente ahora rescatan una concepción confederal aunque de una manera pervertida en el sentido que dicen bueno Como no podemos acceder a un país único porque estamos claro, pues imaginar lo que es Escalería. Escalería está dividido eh, por una frontera entre parte y españa está dividido autonómicamente entre navarra. la comunidad detónodoeste y navarra y encima en el norte está dividido en dos departamentos uno de la costa y otro asociado al veano y ¿no? o sea, entreveño y, eh, y, y, y, y, y un enclave incrustado en mitad de állaaba enorme que pertenece a burgos ¿no? claro, o sea, es un, un proceso que creo que los pesos catalanes ha servido a en un proceso en algunos aspectos muy parecido ¿no? por lo menos es ese proceso de seccionamiento y de intentar crear eh, identidades distintas entre unos sitios y otros y ¿no? no tanto por las diferencias reales que existen sino por las diferencias artificiales que interesan imponer ¿no? entonces, bueno, han retomado el tema confederal pero a partir de esta realidad ¿no? no en el sentido de construcción de una nación vasca en el sentido desde abajo, ¿no? de pueblo a pueblo interconexiones entre los mismos, barrio a barrio y crear esa arquitectura que es la arquitectura, yo creo más... Que puede, eh, que puede asociarse igual más al ser mismo de, de, de, del propio vasco, si es, que existe, si es que existe alguna forma de ser vasco en los cimientos. ¿no? Eh, pero bueno, si sí es... Humboldt lo decía, además lo decía, pues, los vascos, los vascos son, son una especie de confederación de pequeñas repúblicas ¿no? que son muy celosas de su independencia cada una, pero que se reconoce como parte de algo, ¿no? Ya lo decía, te voy cuando decía, en mis capítulos. Nosotros utilizamos un término que, que a veces a algunos no nos gusta nada. Nosotros siempre definimos en plural, Euskal Herriak, los pueblos de Euskal Herria, ¿no? Entonces, no reconocemos eh, lo que la entola diversidad, de lo que ha dicho. La total separación que tenemos hace que Tú no puedas mantener un mismo esquema para una zona, por ejemplo, de central de Guipúzcoa o para la zona de una farroa, por ejemplo, del sur de la farro. Eh, no, cada uno tiene que respetar sus diferencias y cada uno tiene que organizarse desde abajo. ¿De si no, abajo eh, qué es eso? ¿eh? Si no, tiene ningún sentido. No se va a reconocer. Si tú desde Guipúzcoa dices que la manera de ser vasco sí. es la de hablar euskera eh, y funcionar es las formas que funcionan en hernani Nani, pues es que el 85% de Euskal Herria no te va a reconocer, va a decir, pues, bueno, pero, pues, pero perdona, yo soy vasco, pero ahí no me reconozco. Pero, pero creo que es algo que nos pasa a nosotros y creo que es algo que pasa a todo el mundo, ¿no? lo que pasa es que nosotros igual lo tenemos más marcado precisamente por, por, porque todavía tenemos hasta cierto punto vivas, aunque sea de una manera si queréis un tanto idealizada, ¿no? pero tenemos todavía, todavía vivas esas instituciones de base que para nosotros son, o por lo menos para algunos todavía son muy importantes ¿no? uno de los enfrentamientos que mantenemos con, la, con las posiciones oficiales de la izquierda es precisamente el no reconocimiento y el no puesta en práctica de lo que son nuestras instituciones y cuando hablo de institución entenderme bien, no estoy hablando del estado ¿eh? cuando hablo de parlamento no estoy hablando de parlamento separado Eh, burgués y votados no sé qué. No, no, estoy hablando de sitio donde hablar. Estoy hablando, cuando hablo de juntas, eh, hablo de asamblea, ¿no? O sea, son términos que están ahí, ¿no? En la política vasca han estado, históricamente han estado, ¿no? Y definen muy bien, precisamente, esa pluralidad, ¿no? Y esa, eh, ese, un poco, interés por mantener eh, las cuestiones desde abajo, ¿no? Ya sabemos luego que esto es una forma es como lo interpreta eso pero cómo es la realidad que en cada momento el conflicto social la pugna política los intereses eh, hacen que no todo sea ni blanco ni negro ni en la definición tal íquida de, de lo vasco lo ¿no? sabemos que algunos dicen bla bla bla, pueden hablar de la independencia todo lo que quieran, pero sabemos que lo único que les interesa es estar ahí donde están y seguir manteniendo su estatus y si para ello tienen que renunciar o tienen que, que torpedear cualquier proceso laboral, ¿no? Otra cosa es que nosotros ataquemos a, a quien se pone delante en un momento determinado de querer revertir como es el de ahora, les a ataquemos el haber traicionado la base popular de querer de revertir el proceso desde abajo. Eh, en favor de lo que es la política de hegemonías también en estos momentos ¿no? o sea, la política de hegemonías está matando el movimiento popular eh, es intentar atajos donde no hay atajos no hay atajos para conseguir que el pueblo eh, consiga lo que tiene que conseguir el pueblo tiene que conseguirlo organizándose y de abajo arriba ¿no? intentar atajos como lo que planteaba Higiene Bertón hace tres años con las puestas de nuevo en práctica de esa especie de acuerdo nacional entre PNV y Izquierda para conseguir cuando sabes perfectamente que no lo sabes perfectamente que no es que lo sabes perfectamente, históricamente sabes perfectamente que el PNV nunca ha ido a parar ni nunca va a ir entonces claro, crea una, una especie de desasosiego político ¿no? que que bueno, que si tienes elementos de crítica los pones sobre la mesa, pero claro, cuando has construido un movimiento basado en el servidismo, basado en el, que el enfrentamiento directo es el que impone los criterios en cada momento, entonces es mejor callar, porque el enemigo es tan fuerte, que si no, si, si creamos cualquier tipo de fisura nos va a deshacer, ¿no? claro, todo eso genera pues una militancia muy poco preparada, una militancia muy poco crítica, pero no idiota, ojo, pero no idiota, ¿eh? y llega un momento que esa misma militancia a la cual se le ha ido separando de su propia, vamos a decir, capacidad de decisión, eh, pues está diciendo, bueno, o sea, y vosotros sois los que vais a decidir por nosotros, que si nos estáis llevando un gallejón sin salida. ¿no? Ese es el momento un poco. Y con respecto a lo de los países catalanes, yo creo que puede ser muy interesante. <risa> muy, muy interesantes, porque lo hemos hecho nosotros, ¿no? pero el debate que hay, en, que cogimos en su momento en Barcelona, yo creo que es un significativo también, ¿no? por muy parcial que sea, por la gente que cogemos y demás, yo creo que refleja un poco también eso que, que abre Anarquería, lo que, que abre el libro de Icaria, ¿no? es el que ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones ya no ven como algo discrepante o ¿no? antagónico, ¿no? un repensar eh, su propia pertenencia a un pueblo con su propio pensar que en hacer las cosas desde abajo de una manera de base. ¿no? Y yo creo que, que hasta cierto punto en algo hemos avanzado, por lo menos desde los presupuestos que se, que se avanzaban en este tipo de grupos como, o de grupos libros. Es que ar... ¿Qué papel han jugado las luchas en defensa del territorio y en la escalería para que el cielo no ese movimiento popular? Por ejemplo, la contra la el... libertad de la democracia. Allá se hizo 20 años, Ditois, justo. Pues ha sido... Ha sido bastante problemático pero por, joder, es, es complicado, ¿eh? porque aquí los fallos son por todas partes. Uno, eh, un fallo por nuestra parte, porque somos muchas veces tan incapaces de, de hacer ver eso que no tenemos tan claro nosotros, ¿no? y, nos, y entonces nos metemos en dinámicas hasta cierto punto muy endogámicas, ¿no? Que, no, que no permiten romper un poco esas barreras eh, propagandísticas ¿no? que, está, que está imponiendo el Estado, sobre todo en todos estos temas de desarrollo de, de, de, de la estructura y demás, que el tren de alta velocidad, y por otro lado el papel de la izquierda en el tema, ha sido un papel bastante lamentable. Eh, no porque la que en este a favor del tren de alta velocidad, la gran inmensa mayoría de la militancia y no militancia, de los simpatidorantes y demás están en contra de, de, de tanta velocidad, pero políticamente no se, ha, no se ha abordado el tema como se tenía que haber abordado, incluso cuando se ha tenido eh, un cierto poder institucional. Se ha optado por pasar del tema porque no compone no era competencia directa de las instituciones en las que ellos estaban en aquel momento era un error eh, ah, de repente cuando se coge la diputación de Bipúzcoa lo primero que te dicen no, es que como no es competencia nuestra y esto ya viene dado que, es, que no es competencia nuestra o sea, asesora ayuntamiento por ayuntamiento tú tienes los, las herramientas eh, muévete haz algo, no, sé, no, no es problema nuestro no Claro, todo eso, ese problema, con nuestras propias prácticas que muchas veces tienden a hacer tan puras que no nos, no nos permiten a, eh, llegar, no, no llegar, sino eh, entablar una especie de acuerdo con, con los, con, ni tan siquiera con los afectados directos, pues la medias tú. Y ahí están los problemas. Otra cosa ya es... El problema evidentemente, el desastre ecológico que está suponiendo que es brutal, el desequilibrio que está produciendo en todo el tema de transportes, que es brutal, y el que va a suponer todavía, ¿sabes? porque va a mediatizar todo el transporte de lo que es la comunidad autónoma vasca y navarra en cuanto sacar y no solo mediatizarlo, sino que lo va a redactizar, lo va a dispersar, bueno, Y ese es el tema que tenemos un poco, no de grandes luchas como Lemoy, Antioch, eh, y Toys, y ahora un segundo periodo, y Izarán, el tren de Leizarán, claro, eh, ahora pues, claro, volver a sacar ese, esos movimientos tan potentes en aspectos más concretos es complicado y sobre todo orgulloso es complicado cuando se ha perdido mucho esa práctica de la que hablábamos, que era la de poner en marcha eh, comités y asambleas, eh, por ejemplo, como hacía cuando el tema antimuclear o como se hacía cuando el tema antíotra, ¿no? como hacía cuando con el tema de la tema de la insumisión en Evalde, no, Evalde es Ferrería Sur, en no se difunde porque hay cuatro dominados que nos dedicamos a hacer el mundo, no. ahí se ponen en marcha grupos en cada pueblo, en cada barrio, no sé qué, se obliga, porque se obliga a los partidos de la izquierda británica a entrar, o sea, de una posición que era, eres un pequeño burgués por defender la, el antimilitarismo, porque era así cuando empezamos a sacar las asambleas antimilitaristas, no se llamaban pequeños burgueses, Ya nos decían que, no, que ya, nosotros estábamos renunciando a buscar las armas para hacer la revolución. Ya, no ¿eh? que Nosotros no somos pacifistas. ¿eh? Nosotros somos antimilitaristas. Que es muy distinto. No nos negamos a defendernos. Nos negamos a utilizar las armas como un mecanismo de poder. Imaginaos ¿eh? bueno, pues, ese debate. Un debate que dura 10 años muy duros, hasta que la izquierda verticale oficialmente asume en su misión Pero no la asume porque realmente... La asumen porque sus militantes estaban haciendo insumisos. ¿eh? La asumen porque la sociedad se, está, se había convertido en insumisos, o gran parte de la sociedad se había convertido en insumisos, o por lo menos apoyaba directamente. ya ¿no? claro Las dinámicas fuerzan a que la propia izquierda verticale la izquierda ha tenido dos comportamientos. Unas veces ha dinamizado y otras veces no le ha quedado más remedio que tragar. ¿Eh? Y en este caso, del antimilitarismo, no le ha quedado más remedio que tragar. No se cae ni esto. No sé si te he respondido algo. <risa> te pongo un par de ejemplos. ¿no? Sí. Uh, ¿tiene, tiene que ver como... ¿Cómo ve el anarquismo el tema de la liberación de los pueblos? Y me interesa mucho el enfoque que le has dado del, del pozo anti-autoritario que hay en la historia de Euskal Herria. Y ya has hablado de instituciones como, como el bancharre, la práctica de la ayuda mutua, visto un libro por ahí de pueblos en la montaña vasca sin estado, de la, de, de la interacción armoniosa con con los pues cuerpos con, con, pues con la naturaleza, de la recuperación de usos y costumbres que, que choca mucho con la visión mayoritaria y yo creo que equivocada que sobre todo se tiene en los países catalanes de, afirma, de afirmar algo en base a una negación a una confrontación con, con, con España el famoso pues, Madrid en Europa o, o el puta España que se, que, se, que, se, que se usan como herramienta de de, de, libera, de liberación en, en base a, a, a, a lo que te oprime y yo creo que tiene que ser en base a, a estas prácticas antiautoitarias que también que también están en los países catalanes como la universidad que es un poco el, el consejo abierto que había en, en los pueblos o base a, a, a las tierras a las tierras comunales que que mayor sí, también, también que, había que es eso es que no es, no es algo propio buscar herría es algo que es culturalmente es mundial tu que es mundial la revitalización que hace el zapatismo de todo lo comunal ¿no? Dice, no se está inventando nada, simplemente lo está actualizando lo está poniendo al día ¿no? la... ¿qué pone en práctica el zapatismo? la ayuda mutua ¿eh? y la asamblea como formas de decisiones de son cosas que ya existían en su cultura sí. simplemente que son usadas como armas políticas pero en Europa existe aquí existía sí en Castilla existía el aerosolán arso, tiene un referente en, en, en los países catalanes con su propio nombre, que es el Astornellons, te, te devuelvo el lomo, ¿no? Yo doblo el lomo por ti y mañana doblas tú el tío. No, no se lo ¿no? eh, has comentado muy brevemente, ¿no?, de los movimientos libertarios nos gusta mucho analizar lo que tenemos enfrente y criticarlo y, y lo movemos lo miramos de arriba, de abajo, de un lado del otro y eso a veces nos reafirma, pero no reafirma en, en, en nada, porque después te giras y lo que tú tienes detrás es, es nada eh, en un momento como, como el actual ¿no? que después de, de, una, de una crisis económica que ha sido brutal, ¿no? una crisis incluso de Yo diría también de valores democráticos, porque entendidos valores democráticos de que lo que había o lo que se entendía por democracia la gente ya en, en general eh, se ha dejado de creer, ¿no? Las expresiones como fueron en 15M, eh, que, que bueno, eh, y después incluso también la corrupción de, aunque no hayas comentado nada, ¿no? De Podemos en... Sí, bueno, en, a en no me he metido en el aspecto estrictamente de política o Sí, sí, no quiero también en político Pero bueno, quieras son no son expresiones de la sí, gente sí. Eh, Y a veces me pregunto ¿es, es Cuando cuando pasa todo esto, o ha pasado en esta vez En esta, en esta época eh, Yo lo que he visto, lo que he sentido es que un movimiento libertario No sé cómo en Euskadi, pero aquí Me eh, ha visto de fuera de fuera y, le, y se ha visto superado uh, y se ha visto que realmente todo lo que se estaba o hacia donde íbamos no ha servido no ha servido porque cuando ha habido un, un escenario de crisis eh, nuestras eh, mínimas estructuras que teníamos tampoco han servido para catalizar el descontento no se han creado de nuevas muy, algunas muy asamblearias más que incluso las que teníamos ¿no? como, lo, como lo que fue el 15 ¿no? y otras a lo mejor más Políticas, pero yo, yo entiendo, por ejemplo, Podemos no lo no entendería como algo algo político o ideológico, ¿no? Entiendo algo más como de hartado, de lo eh, Aunque, bueno, hay gente divertida que, pues, naturalmente, pues tiene su rollo más político. Eh, esta es, en, digamos, mi, mi sensación desde donde estoy, ¿no? Desde aquí. Pero, por visto, a lo mejor, de los resultados que han habido las últimas elecciones con la izquierda adversaria y lo que has comentado uh -huh. tú, eh, ¿Qué sentimiento tenéis, uh, si se puede generalizar o globalizar el movimiento libertario? ¿Qué sentimiento tienes tú en referencia al movimiento libertario? Estás hablando con una anomalía. ¿Eh? Soy yo en este caso. <risa> y te explico por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace muchas veces no muchas veces, de hecho gran parte del movimiento libertario aquí, allí, en cualquier lado el estado por la península ha visto en la barrera. El proceso, ¿no? Sobre todo en un primer momento, en un segundo momento igual, se ha podido implicar en algunas cuestiones. ¿no? Cataluña diferente también, ¿eh? porque al haber al haber habido un doble movimiento, ha hecho que la cosa sea mucho más mucho más viva. ¿no? En concreto en Euskal Herria se vivió aquello de una forma absurda, Entonces, yo así, con todas palabras, absurda. Eh, no los militantes libertarios, pero los militantes de la izquierda verticale, los militantes de los colectivos más alternativos, vieron en un primer momento el surgimiento de esto como ¿y estos? ¿qué hacen aquí? Si no les hemos visto nunca en ningún sitio. En vez de intentar ver lo que estaba sucediendo, eh, estaban haciendo ese análisis, un análisis que no sólo no llevaba a ningún lado, sino que lo que estaba era construyendo Ya, precisamente, un abismo donde no tenía que haber existido, sino que tenía que haber existido justamente el contrario, ¿no?, una, una implicación. Y por eso digo que Barcelona, no Cataluña, Barcelona, sobre todo, fue un poco diferente. ¿Eh? En ese momento, bueno, yo tenía eh, el privilegio, cuando deja de ser un privilegio, que sea en un medio como Gala, tener una columna y poder expresar eh, lo que uno buenamente piensa, ¿no? Tuve la oportunidad de, de trabajar bastante el tema, además en caliente, no a posteriori analizando el, el momento no, era intervenir con el análisis en el momento concreto. ¿no? De hecho, en varias columnas de aquel momento abordé el tema, eh, estamos hablando de las columnas escritas en mayor el, el movimiento. Sí, justo cuando está el movimiento, cuando está saliendo, además intervengo también eh, con algún artículo en diagonal en otros medios. Facilito que personas, alguna persona que luego ha tenido un papel muy destacado en Podemos en Cataluña, eh, incluso aporte a ese debate que, que podría facilitar para en un momento determinado, porque lo que sucede es que hay un cuando surge el 15M, hay un despiste total de lo que está lo que está pasando, ¿no? Hasta el punto que me acuerdo que me llaman de redacción en libro. Que es una página entera. Una página entera no, no, no te dicen todos los días tienes una página entera para analizar esto. No se sabía qué decir, no se sabía como ese recelo, ¿no? Ese ese purismo absurdo que tiene la izquierda muchas veces, ¿no? Ese trabajar tan tan encerrados en sí mismo, ¿no? Yo he estado aquí toda la vida, yo me he dejado el pellejo, yo soy el que el que tiene los principios bien claros Esa incapacidad de ver Nueva gente que estaba saliendo a la calle ¿no? Que que se había dado cuenta que ya no tenía nada Que su horizonte se había cerrado Si, si, si queréis sin criterio Si queréis sin profundización Si queréis solo como una una un, Como eso Como una sensación de alzado ¿no? Esa incapacidad la vivimos en primera persona ¿no? Por eso te digo que comparto totalmente Lo que diciendo y eso ha sido un blast ¿no? otra cosa luego ya es la reflexión que hagamos sobre el modelo político que surge desde ahí, que lo hace como lo hace porque lo hace y a dónde va encaminado ¿no? eso sería otro debate ¿no? pero en relación a lo que dices tú eh, se vio perfectamente cuáles eran nuestras miserias en ese momento y nuestra incapacidad por entender los, los nuevos procesos que estaban saliendo Y eso también ha condicionado que esos procesos no hayan ido en un sentido y se hayan quedado un poco en otro. Pero bueno, o sea, de todo hay que ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no, ponen unas minuto de descans o un poco de fin y todo, mientras montan el segundo enxerrado? Usa o esa se progresión dos documentales radicales libres. Pero si con ningún maestro me serí, uh, dar las gracias a, a Chacue por la charla. A vosotros.